Levanten las manos todos los villeros, levanten las manos todos los cumbieros, la banda del Punga c h a m p a Si no sos un refugiado, si no sos careta y estás siempre esparpado. Si sos un nero, g un negro cumbiro, e levanta las manos y vamos a bailar. Si no sos un pancho y sos un delirante, si pinta la a どうぞ。 イノシスンパンチョイスオスンデリランテイスピンダーボンバテイテ a n アゴンテイ m オスンデリランテイ s ピンダーボンバ n イテネスアゴンテイスオスンデリランテイスオスンデリランテ i ス t スンデリランテイスオス t e リランテイスオスンデリランンデリランテイスオスンデリランテイスオスンデリランテイスオスンデリ a ン、no、o s スオ a ンデリラ Levante las manos todos los pilleros, levante las manos todos los u m b i e r o s La banda de Punga ya empezó a sonar, levante las manos que vamos a bailar. Levante las manos todos los pilleros, levante las manos todos los u m b i e r o s La banda de Punga ya empezó a sonar bailar